Buenos días, bienvenidos a Solo Negocios, estamos en Radio LED con algunos problemitas técnicos, ahí se nos clavó la consola y ahí estamos, pero, pero bueno, ya lo solucionamos, así que arrancamos tarde, pero aquí estamos, sin eh, presentación, sin nada. Otros, <ríe> otros Solo Negocios, vamos a hablar, iba a decir durante una hora, pero va a ser durante 40 minutos más o menos, de lo que pasa en las empresas de economía, un poco de política, bueno, semana movidita, tasas y muchas cuestiones para hablar de economía, vamos a tener que dejar algunas cuestiones algunas cuestiones de lado, porque bueno, se nos fueron algunos minutitos del programa por este problema técnico que tuvimos, pero ahí estuvo el mago de Mariano Tolosa metiéndole mano cual mecánico a la consola y la sacamos adelante. Así que bueno, nos opera él, ahí estamos, sin musiquita de fondo, sin nada, llegó Lucas, ahí yo creo que se arregló, la... se arregló todo cuando llegó Lucas, la presencia de Lucas, bueno, obviamente eh, eh, eh, transmite un respeto hacia la consola, que bueno, arrancó sola. Bueno, acá estamos... Tenemos una cuenta en Twitter que es arroba solonegociosweb y tenemos una página en internet que es www.solonegociosweb.com.ar Nos escuchan por Radio LED, nos ven por Radio LED, tenemos la camarita ahí. Mirá, saludo. Hola, ¿cómo están? Camarita, vamos a ponerla más derecha así porque si no se ve el micrófono. Bueno, perfecto. Ahí estamos. Bueno, hacemos un repaso rápido de las cuestiones que están eh, dándose por estos, por estos minutos. Ustedes saben que de, si hablamos de tasas de interés, el central ayer mantuvo la tasa, sigue la tasa de referencia a 27.25%. Todo esto en un contexto donde no se sabe si viste la suba del dólar, que estos días estuvo bastante, bastante estable. Bueno, no quieren que el dólar eh, le meta infrador a la inflación, así que más o menos mantienen la tasa de referencia en 27.25, eso lo decidió ayer como eh, instrumento de, de, de política el Banco Central. Hay aumento de las expectativas de inflación, los datos de febrero no son muy buenos, hay traslado de, de, del aumento del dólar, que si bien obviamente estuvo más o menos estable los últimos esta semana, viene aumentando, hay traslado a los, eh, a los precios, pero bueno, por ahora el central mantiene, mantiene la, eh, la tasa, porque según dijeron ayer en el informe, ¿no? donde comunicaron que mantenían la tasa, ellos creen que estos, eh, eh, estos movimientos son, son temporarios, están los aumentos de tarifa, los aumentos de bienes transables y demás, ellos creen que son temporales y que se van a, eh, a corregir estas cuestiones, por eso mantiene la tasa. Hoy en el cronista estaba leyendo que algunos analistas ya aumentaron sus expectativas de inflación para, y dólar, de aumento de dólar para, para, el año, para lo que queda del año. Ayer había un informe, una encuesta que hace Focus Economics, donde eh, eh, las consultoras dicen que ya va a haber alza en, en sus proyecciones de inflación de tasa de referencia y de tipo de cambio para este año. Los consultados subieron en más de medio punto sus previsiones de inflación respecto a las estimaciones que habían hecho un mes atrás. Y según estas proyecciones, los precios subirán 19,7% en la provincia de Buenos Aires, un alza de 0,6% en el mes, y el índice de precios al consumidor, el IPC, el INDEC va a dar formalmente hoy por la tarde, va a avanzar un 19,8% en el año, un medio punto comparado con lo que pasó el el mes anterior. Así que, bueno, un clima complicado en cuanto a mercados y demás. No hay, no, hay buenas, no hay buenas perspectivas, o por lo menos un poco de incertidumbre al respecto. Bueno, vamos a hablar un poquito de política. En el Congreso, la oposición en general casi sin ponerse de acuerdo y poniéndose, pero poniéndose de acuerdo y vota, yendo todos para un mismo lado, en lo que algunos ven como algún viso de unión, por lo menos de parte del peronismo. Bueno, eh, ayer el bloque justicialista se sumó y van a pedir eh, que el ministro de Finanzas, Caputo, vaya al, eh, a, a hablar al Congreso, a declarar al Congreso por el caso de sus empresas off offshore. Eso, eso es lo que, pasó, eh, lo que pasó ayer y que algunos ven como alguna, alguna cuestión que tiene que ver con, eh, con la unión de la oposición. Ahí coinciden sectores del masismo, el cristinismo, el peronismo no cristinista. Bueno, ahí todos... Todos, todos coincidieron. La acusación para Luis Caputo, el Ministro de Finanzas, es haber sido pro, eh, eh, propietario de empresas offshore, que no declaró en su momento eh, ante la Oficina Anticorrupción. Vos sabés que hay bastantes pruebas, si bien él lo desmintió y dijo que la actividad, que no se hizo nada, de que él era solo un miembro, y bueno, hay bastantes pruebas de que, eh, de, que, de que la empresa esta no solo fue parte, sino que además era dueño. Hay distintas investigaciones periodísticas que así lo demostrarían en principio. Bueno, y una que no tiene nada que ver con negocios, pero sí que es, que es, eh, que es un poco dolorosa, que falleció Stephen Hawking. Ustedes saben, el astrofísico genio, eh, el, el, el científico con más onda después de Albert Einstein, ¿puede ser? Sí, yo creo que sí. Bueno, lo confirmó su familia en un comunicado, tenía 76, eh, tete, eh, 76 años y... Eh, desde los 21 años tenía esclerosis lateral amiotrófica vos sabés, estaba en una condición física muy, muy deteriorada, pero bueno su mente era una mente brillante un gran científico, muchas teorías eh, que tienen que ver con la, con la creación del, del, del universo ahí también de parte de, de, de Hopkins, además de un gran científico un gran divulgador, ¿no? el libro Historia del Tiempo, un libro de allá de fines de los de los 80 fue un emblema, una, un, un, fue ceniero en esta cuestión de la divulgación científica y de acercar cuestiones muy complicadas como la formación del universo y demás a gente común como vos y como yo. Ese libro lo catapultó al estrellato. Bueno, y, y de, hace, de hace poquito, ¿no? la, la película La teoría del todo, que cuenta, que cuenta buena parte de, de su vida, ¿no? eh, ahí eh, el actor... Eh, Reddy Redmine eh, ganó el Oscar por, por la interpretación fantástica que hizo de Stephen Hawking que se fue hoy a los 76 años, bueno amigos estamos medio rapidito, tuvimos un problema en la consola pero acá estamos con todo en Solo Negocios vamos a poner un temita musical, te parece le decimos a nuestro operador, dale nos ordenamos un poquito, hacemos y empezamos con entrevistas en este Solo Negocios, arroba Solo Negocios web, www.solonegociosweb.com.ar en la web, ya volvemos Lo que, va a pasar. Lo que va a pasar. De esto se habla hoy en las empresas. Bueno, volvimos. Arrancamos así con todo. Ni dije la temperatura ni nada. 22.4 la temperatura. Hace calorcito en la ciudad de Buenos Aires. Parece que hoy a la noche va a llover un poco y eso va a hacer que mañana empiece a, a bajar la temperatura. Se dice que mañana va a ser no más de 24 grados, más mínima de, de 15. Bueno, hoy vamos a tener, hoy va a subir bastante hasta la tardecita donde parece que va a llover un poco. Yo estoy muy nervioso por la mega final de Boca-River de esta noche. La verdad, lo tengo que decir, estoy nervioso, me duele un poco la panza, estoy un poco angustiado. ¿Qué sé yo? Ahí que yo vivo el fútbol así, ¿qué va a hacer? ¿Nuestro operador le eh, interesa el fútbol? ¿De qué club, por favor? ¿De Boca? Bueno, muy bien, perfecto. Si no, si no íbamos a tener un problema. Bueno, pero para desviar un poquito la atención de esto, vamos a hablar... De esto quiero decir del clásico, ¿no? Vamos a hablar de fútbol y lo vamos a cruzar con la economía. Vos sabés que todos, cada vez que se juega un mundial, aparecen varios, varios estudios que tienen que cruzan las probabilidades de los, de los equipos con cuestiones que tienen que ver con la economía, digamos, el mundial económico. Bueno, la gente de Price, que publica el Economic GPS, eh, y hizo en el último, en la última edición de este Economic GPS, un, eh, un, eh, un análisis en el cual estudian... Los distintos grupos, y estoy viendo acá el ganador y no puedo creerlo, pero vamos a dejarlo para, para el final. Y obviamente estamos viendo a la Argentina, ¿no? Con cuestiones que tienen que ver con, eh, con aspectos de la economía de, de, de todos los países y cómo están parados eh, las, las, las naciones que compiten en el Mundial de Rusia con cuestiones como productividad, por ejemplo. Para entender un poquito más del trabajo que hicieron, vamos a hablar con Leandro Romano de Price. Leandro, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días Sebastián, ¿cómo estás? Bueno, está? gracias, muy bien, muy bien, gracias por, por atendernos. Nos contás un poquito este este fixture que estoy viendo acá y después cómo, cómo terminaría el mundial. Estoy viendo acá el grupo de la Argentina y me asusta un poco, el grupo D que integran Islandia, Nigeria, Croacia y Argentina. Ustedes hablaron de productividad, ¿verdad? Exacto. Primero bueno. te digo que yo no estoy tan nervioso porque como no, no soy ni hincha de Boca ni de River, hoy estoy tranquilo. Estás tranquilo. Bueno, lo vas, se, lo vas a ver. ¿De qué club sos hincha? Hincha de Racing. Bueno, está bien. Tendrías que estar preocupado por otras cosas. Bueno, están no. bien, están bien, están bien. Bueno, Ven escúchame, me. Leandro. Estoy viendo acá el grupo de, el grupo de Argentina me y me asusta un poco. Me asusta un poco a mí también. El grupo, de, que... el grupo de que integran Islandia, Nigeria y Croacia y que algunos dijeron que futbolísticamente era un grupo... Accesible. Accesible, uh. tranquilo. Para la Argentina, bueno... Si miramos este grupo del lado, de la, productividad, y del lado de la productividad, estamos, estamos complicados, ¿no? Exacto. Contame, contame cómo armaron esto. A ver, lo que nosotros, este, como, como decías al inicio de, de la nota, este, lo que nos motivó era decir, bueno, a ver, siempre vemos, este, hacemos, o, o vemos cómo distintas personas tratan de ver quién puede llegar a la final, la semifinal. Nosotros, como no somos especialistas en deporte, este, lo que quisimos ver es, bueno, ¿qué pasa si en vez de, por rendimiento deportivo, usamos otra variable este, para, para definir los, los partidos. Entonces eh, se nos ocurrió utilizar un indicador que, que, que vimos en, en algunos papers, en, uno en particular que, que citamos en el informe, en el cual lo que tratamos de utilizar este, como, como, como elemento para definir quién gana un partido o, o, o quién pierde un partido es un indicador asociado a la productividad que está basado... En este, información de exportaciones de bienes de los países ¿sí? okay. es Lo que sacamos de, de Comtrade y de Naciones Unidas este, Para lo cual analizamos las exportaciones de bienes de todos los países de los, Para el año, los años 2014 a 2015 este, Entonces con esta medida lo que pretendemos es capturar de alguna manera La productividad que está asociada eh, a cada uno de los países Obviamente es una medida entre tantas otras de productividad y, y depende de la metodología que utilices o que utilices otros indicadores puede dar resultados muy diferentes, pero bueno, nos, nos interesó esta porque este, la podíamos calcular. Un punto importante también acá es tener en cuenta que no estamos usando información de exportaciones de servicios, que como, como vos sabrás... Este, han ido creciendo mucho en los últimos años. Y es un, es un y... sector, hicimos la nota, eh, una nota la, la, el, el miércoles pasado con la gente de Argencon y son unos mil claro. millones de dólares más o menos de portación Exacto. de servicios. Exacto, y vienen creciendo fuerte y, y son produ eh, en general son sectores que tienen también alta productividad. bueno Este indicador eso no lo mide también por una cuestión de disponibilidad de datos, no hay mucha información en Argentina ni en el mundo todavía, de, eh, desagregadas respecto de tipos de servicios. ¿Y qué Pero, se toman en cuenta, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con commodities, exportación de commodities y, otro, y, otros, y otras bienes, cuestiones? Bienes de todo tipo, okay. de productos commodities hasta productos manufacturados como vehículos, eh, productos farmacéuticos, productos primarios también. Entonces, lo que de alguna manera el indicador este, intenta reflejar, así con estas limitaciones que, que te mencionaba, era eh, el, el grado de productividad que tiene un país asociándolo con con lo con la canasta de exportación de bienes que tiene el país bien bueno mira yo voy a mirar la tabla, voy a mirar la tabla del grupo D de sí. la Argentina y voy a decir sí. que hay un grupo que gana todos los partidos que, que hay, un tiene, hay un equipo hay un equipo que gana todos los partidos que suma nueve puntos clasifica obviamente uh -huh. hay otros dos grupos que ganan un partido y empatan otro Por lo que veo, sí. suman cuatro puntos y, hay un, y hay, un cuarto, el grupo, eh, hay un cuarto equipo, quiero decir, me estoy confundiendo en grupo con equipo, hay un sí. cuarto equipo, una cuarta selección, que no gana ningún partido y que obviamente queda fuera en primera ronda. Exacto. Bueno, vamos a decir que ese equipo que no gana ningún partido es la Argentina. Lamentablemente. Bueno, al bombo. Nos, vol <risa> nos volvemos. Nos volvemos, nos volvemos, volvemos este, rápido. Eh, antes que, que, que en el 2002. Bueno, mira vos, mira vos. O sea, si vos mirás el, en las, las variables estas que incluyen exportación... Eh, de los, de sí. los bienes que vos describías recién, sí. no clasificamos a primera ronda del mundial. Claro, exacto. Argentina, ¿qué es lo que exporta en términos de bienes principalmente? Productos de soja, derivados de soja sí. eh, y algo de autos. También. Y autos claro. Islandia es un país que, eh, y una, una, una cosa que no dijimos antes, este indicador, además de los productos que exporta, está ajustado por el PIB per cápita. ¿sí? Porque el supuesto importante que está atrás es que los países que tienen alto PIB per cápita, o sea que son relativamente más ricos, eh, Tienen una productividad mayor y exportan Productos en los que son más productivos ¿no? O sea, vos para exportar en, en el mercado internacional Tenés que vender los productos O sea, vos vas a poder vender los productos en los cuales sos relativamente Más eficiente Y claro. ¿sí? tenés mayor productividad Si no, con una competencia tan grande te compras Entonces ese es el supuesto importante que está atrás eh, Islandia lo que exporta Mayoritariamente es productos de aluminio Y algunos productos relacionados con la, la pesca Nigeria Es básicamente petróleo y eh, Croacia eso, Croacia, que básicamente tiene productos este, de, algo, derivados de aceite, algo de autos eléctricos eh, y, y también estaba viendo que tenía. Bueno, que nos vamos, nos vamos, al, nos vamos al, al descenso, si de productividad se habla, en, en el mundial de. Con, es, con este indicador, exacto, nos vamos este, en primera ronda. Bueno, después estoy mirando, mirá, la, la semifinal, por un lado la, la, la, la, la jugarían Dinamarca y Suiza y por el otro lado Islandia y Japón. Exacto. Los que pasan a la final son. Suiza e Islandia, Dinamarca y Japón juegan por el, por el tercer y cuarto puesto, y acá, según Price, según este informe, el ganador, el campeón del mundo, es justamente el integrante del grupo nuestro, una, una de las selecciones más débiles, si querés, de, con menos tradición futbolística, como es Islandia. Poco fútbol, pero mucha productividad, y ahí Islandia se lleva la Copa del Mundo en este, en este relevamiento que hacen desde Price. Exacto, sí. Ahí este, la verdad que nos sorprendió cuando, cuando lo hicimos, este, pero, pero es así. Islandia digamos, tiene un PIB per cápita relativamente alto y exporta productos o bienes que son también exportados por otros países que tienen PIB per cápita alto, o sea que tienen una productividad elevada. Bueno, te hago, eh, la, te hago, la, te hago la última eh, porque eh. para ver un poquito cómo viene, cómo, viene el, cómo viene el futuro de todo esto, porque el gobierno está haciendo está haciendo bastante énfasis en alguna, en alguna cuestión que, usted, que, que vos eh, hablabas, estamos hablando con, con Nando Romano de, de Price, eh, que tiene que ver con los servicios basados en el conocimiento, Macri los nombró el otro día, yo te dije que habíamos hecho una, una, una entrevista con, con la gente de Argencón, los nombró el otro día Macri en la, en la apertura de las, lesiones, de las sesiones legislativas. Eh, es algo donde el gobierno teóricamente le está poniendo mucho foco. ¿Ustedes ven que va a crecer ese, ese, ese segmento, va a ser más importante o vamos a seguir con la soja y los, y los autos, Si Brasil quiere. A ver, eh, eh, en el mientras tanto, vamos a necesitar todavía o vamos a seguir claro. teniendo como, como principales productos de exportación los que hoy tenemos. Por supuesto. Eh, pero, sin embargo, si vos ves también la tendencia del empleo asociado al sector de servicios basados en conocimiento, eh, y que ahí está incluido las cuestiones de servicios de desarrollo de software o asistencia en productos de software, pero también servicios profesionales, o sea, ingenieros, o este, abogados, economistas, prestando servicios del exterior, vos ves que esos sectores están también demandando mucho empleo y a unas tasas, tasas más rápidas que otros sectores, otros sectores tradicionales, sí. con lo cual lo que también se puede prever es que esos sectores van a estar creciendo este, fuertemente en los próximos años y claramente las exportaciones, porque en ese es un sector en el que Argentina es competitivo porque tiene un capital humano significativo y, y bien entrenado, sobre todo eh, en comparación con la región, eh, Vamos, eh, esperamos o, o podemos prever que esos sectores van a crecer y quizás en un mediano plazo, puedan ser todavía más significativos y, y, y estar ahí entre el top 5 de los principales generadores de divisas, si lo ves de esa manera, de, del sector, de, del, del país. Perfecto. Bueno, te agradezco mucho por la charla, Leandro. Te mando un saludo grande. Bueno, Sebastián, y no sé si decirte éxitos hoy a la noche en el partido, pero... Dale, sí, bueno. me sí, no sé. No. ¿No? Que digan no. el mejor. Bueno. <risa> Hablamos con Leandro Romano. De Price sobre el mundial de las elecciones, pero tomando la productividad. Acá no, no juega Messi, no juega nadie, ¿eh? Juega, jugás vos, que estás con tu pyme ahí produciendo, juega el campo. Bueno, no nos va tan bien, nos volvemos en primera ronda sin haber ganado ni empatado ningún partido. Cero punto, campeón del mundo, Islandia. Ahora vamos a escuchar un poquito de música, nos seguimos ordenando en este solo negocios Un poco accidentado. Y ya volvemos. María no pone música. En instantes volvemos con más solo negocios. and love again y siempre van por más casos de emprendedores en solo negocios Bueno, volvemos 9.44, 22.4 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos una cuenta en Twitter que es soloNegociosWeb Nos mandas mensajes, nos escribís todo lo que quieras ahí. O si no, una página en internet que es www.solonegociosweb.com.ar Ahí en un ratito vamos a eh, poner el audio... De este programa para que lo escuches. Eh, para que lo escuches online. O para que lo compartas en redes sociales. Vamos a poner los cortes a, la, a las distintas entrevistas que hicimos en esta mañana. Los links a los principales temas. Todo eso en www.solonegociosweb.com.ar Ahora, como dice el separador, vamos a hablar de emprendedores. Estamos en comunicación con Maximiliano Landrey. Que, eh, que es uno de los fundadores de AgroFi. Vos sabés que el sector de las startups. De las compañías que están metidas en... ...en cuestiones que tienen que ver con agro... ...está creciendo mucho, no solamente en Argentina... ...sino en toda la región, sobre todo en el, en el, en el cono sur... ...en países como, como Uruguay o como, o, como, o como Paraguay... ...también en, en Brasil... ...bueno, el tema del agro tan tradicional... En esta, parte del, tan, ...en esta parte del mundo... ...bueno, tiene su pata tecnológica también... ...muy desarrollada de un tiempo esta parte... ...y algunos expertos coinciden... ...en que es el sector de nuevos emprendimientos... ...más pujante o que lo va a hacer en breve... Agrofy acaba de cerrar, es una de las empresas más, más, más prósperas de este sector de, de, de, de AgTech o de negocios vinculados con el agro y la tecnología, acaba de cerrar una ronda de capital muy importante eh, eh, hace, hace, hace unos días, así que estamos en comunicación, como decíamos, con Maximiliano Landrey, que es fundador y CEO de la compañía. ¿Cómo estás, Maximiliano? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, muy bien. Eh, ¿Nos contás rápido qué es eh, Agrofy. Agrofy es el mercado online del agro. Es una plataforma en internet que permite que productores agropecuarios y proveedores del agro puedan hacer negocios online en distintas categorías que van desde vehículos, maquinarias, insumos, seguros, créditos, herramientas, equipamientos, to todas las categorías en las cuales El agro hace negocios. Bien, como un gran marketplace de, de, de cosas vinculadas con el agro. Exactamente, es como si fuera un Amazon, pero con foco 100% en categorías que tienen que ver con el agro. Bien, bueno, ustedes acaban de, de cerrar una ronda, una serie A de financiamiento de 6 millones de dólares, ya llevan recaudados... 10 millones de dólares desde que comenzaron la compañía hace, hace dos años o tres años, eh, es una inversión importante, es un sector como yo decía eh, muy pujante, uno por ahí puede pensar que la gente del campo está más concentrada en cuestiones que, en cuestiones que tienen que ver con, con la producción y demás, y con las manos en la tierra y no tanto con, con la tecnología, pero es evidente que eso no pasa de esa manera Mirá, nosotros hace poco más de dos años que, que fundamos la, la empresa eh, en estos dos años Llevamos ya 50.000 productos que hoy, que hoy están online, que son vistos por más de un millón de productores, eh, que tienen un millón de visitas todos los meses. Y entonces lo que nos mostró esto a nosotros es que realmente el agro ya se está digitalizando, de que las compañías, las empresas desde las más grandes hasta las más chicas entienden que Internet les permite abrir un nuevo canal de negocio, desde un concesionario multimarca en un pueblo hasta Bayer o o Monsanto, ¿no? Es, todas las empresas están con sus estrategias digitales entendiendo qué es lo que van a hacer y, y, y nuestro, nuestro enfoque es, es justamente ayudar a esas compañías a poner su oferta online, a, a ver cómo sumamos a, a los canales que tienen hoy a los distribuidores en, en, en todo el país, cómo sumamos acá a esos distribuidores en Internet para que la experiencia online del productor replique lo mejor de la experiencia offline, pero le dé la facilidad de en un solo lugar poder encontrar todos los productos que necesita. ¿no? La, eh, las visitas en nuestro sitio, por ahí a diferencia de un, de un sitio de consumo masivo como Mercado Libre, es que el productor entra a Agrofay para hacer negocios, ¿no? No, no entra como un hobby, sino que, que está buscando por ahí un silo, está buscando una tranquera está buscando cambiar la camioneta, está siempre buscando precios, buscando condiciones comerciales, buscando financiamiento, todo aquello que, que le permita mejorar los números de su empresa. Es interesante este mix que vos contabas de empresas grandes como Monsanto y, y otras cerealeras hasta empresas que tienen que ver más con, con, la, con, una, con una venta más, más local, si querés, o regional, ¿no? Claro, imagínate que para todo lo que es, no sé, el mercado de usados, la, la, la oferta es muy localizada. Vos nos vas a comprar un tractor y lo vas a llevar mil kilómetros. Totalmente, es claro. Enorme. Entonces, tener mucha oferta local es muy importante. Eh, en muchos productos, hay muchos talleres chicos que, que encuentran en internet una forma de expandir su frontera eh, no sé, tenemos cientos de talleres en distintas categorías, que hacen acoplados que hacen casillas rurales que bueno, hacen diferentes comederos para cerdos, distintos productos que a través de internet pueden, pueden ampliar eh, su demanda ¿no? bien, bueno, contamos un poquito eh, estamos hablando con Maximiliano Landrey, que es el CEO de Agrofy Maximiliano, ¿cómo, ¿cómo es el modelo de negocios para ustedes? ¿Cómo, cómo, eh, cómo interactuás? en cuanto Bueno, me imagino que hay un modelo de, de comisiones y demás, pero contame un poco cómo, cómo el, el detalle de ese modelo. Mirá, nuestro modelo hoy de negocios es básicamente membresías anuales para todas las empresas que tienen su sucursal online en Agrofi. Okay. Tienen un sitio, un agro-shop, como llamamos nosotros, donde listan todos sus productos y esas membresías generalmente son anuales y tenemos un modelo también de comisiones para las categorías que se van convirtiendo transaccionales. Es, es decir, donde toda la operación se cierra online. Ok. Eh, pero eso pasa en algunas categorías y es algo que estamos desarrollando ahora. Pero, por ejemplo, una cosechadora. Obviamente nadie va a comprar una cosechadora de 500 mil dólares por internet. No, se complica. Entonces, no, no me imagino que se podría hacer, pero es más complicado el pago, por ejemplo. ¿Con qué lo pagás? Claro, y que, o sea. exactamente. Tenés que... que los tickets de, de las operaciones del agro son altos, entonces, claro. bueno, si bien las tarjetas de crédito de agro tienen alto límite, bueno, hay un proceso que tenemos que dar de ir avanzando de a poco, primero procesando operaciones más chicas y después, a medida que vamos ganando confianza, ir a las más grandes, pero bueno, muchas veces hay productos usados que hay que ir a ver, eh, bueno, de, de, depende mucho de qué categoría que estamos hablando, nosotros tenemos más de 5.000 campos ¿no? en, en la plataforma y, y nadie va a comprar un campo online. Claro, claro, pero Entonces, es, es, el comienzo, decir, es el comienzo de la transacción, lo hacen por medio de, de, la, de, de la plataforma. Exacto, exactamente. Nosotros unimos a, lo, a los interesados en el negocio y en algunas categorías estamos avanzando en, en medios de pagos online que pueden ser tarjetas de agro o canje. canje. Pero bueno, eso es, lo que es un poco toda esta inversión que recibimos eh, es para ampliar nuestro equipo de tecnología y poder ir agregando más servicios para facilitar las transacciones online. Bien, bueno, ustedes recibieron esta inversión que yo decía al, al comienzo de 6 millones de dólares, la, la, la Serie A, de parte de San Pablo Ventures, que es un, un, fondo, un fondo que se dedica al, al tema de AgTech eh, de, de Brasil. También par sí. participó Endeavor y también participó Cresud, que es una de las compañías más, más importantes de la región en, en, en, el tema, en el tema de agro. Sí, Cresud nos viene acompañando desde el inicio. En realidad, nosotros fundamos una empresa en el año 99, eh, que se llama FIO, que todavía existe, y es uno de los principales brokers de grano en Argentina. Y, y, y Cresus ya invirtió en nosotros en el año 99, en esa .com, que después transformamos en una empresa del mundo offline. Así que cuando decidimos volver a emprender el agro en internet, ¿no? eh, y, y lanzamos AgroFire, a Cresur fue uno de los socios fundadores, y nos viene acompañando, así como otros empresarios del sector agropecuario, Que, que fueron los que invirtieron el capital semilla para que, para que Agrofai empiece a crecer. Bien, bueno, esta inversión, yo te, te iba para ese lado con la pregunta, esta inversión eh, última y todo lo que vienen recaudando desde que Agrofai existe como tal hace dos años y medio, como vos me decías, ¿cuál es el objetivo? ¿Están pensando, están mirando la región? ¿Es seguir creciendo a nivel local? ¿Cómo sigue la historia? Sí, es una combinación entre ampliar el equipo de tecnología para poder dar más servicios A, a los participantes de la plataforma y, por otro lado, empezar a abrir oficinas en, en distintos países de la región, en Uruguay, en Chile, en Brasil, eh, para poder replicar nuestro modelo de negocio, primero en Latinoamérica y después en otros países, ¿no?, fuera de Latinoamérica. Nosotros ya empezamos ahora a trabajar para una serie B, para, para buscar más capital para la expansión eh, que viene de Agrofy después de, de Latinoamérica, porque... Conseguir capital es un proceso que lleva mucho tiempo, mucho tiempo, entonces hay que tomarlo con mucha anticipación. Bien. Eh, por eso es que a pesar de que recién recibimos un aporte y ya tenemos los planes de cómo invertir ese dinero en nuestros nuevos equipos, en las oficinas en San Pablo y, y en otros lugares, eh, también ya empezamos a trabajar. La semana que viene vamos al Silicon a Valley, que hay un un summit, un congreso de agricultura, como mencionaste antes, de agro y tecnología, que es algo que está creciendo mucho, para empezar a ver inversores para la Serie B. Bueno, Maximiliano, te agradezco mucho y mucha suerte con, con AgroFi. Te mando un saludo. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo. Al, hasta luego. Hablamos con Maximiliano CEO de AgroFi. Bueno, amigos, temita musical y venimos ya con el final, porque se termina este accidentado solo negocios. No se vayan. Porque nada es personal, solamente se trata de negocios. Volvimos, esto es Solo Negocios. Sacaste ese vuelo barato que tiene mil horas de escala y te volvés loco buscando un wifi gratis para conectarte en los aeropuertos mientras esperás. Olvídate, ahora con Claro tenés Roaming América incluido en todos los planes desde 4 GB para que puedas seguir usando tu Claro en toda América a precio local y así vas a poder navegar, hablar y mensajear como si estuvieras acá, Seba. ¿sí, ya sabes, Luquita, si vas a viajar con o sin escalas, tenés que tener un plan claro con Roaming América incluido. Si ya sos cliente, llama al asterisco 611 y cambiate de plan en el acto, si no comunicate al 0800 123 Claro y pedí tu plan con Roaming América incluido desde 530 pesos por mes. Claro, es simple. Aquí, aquí nada es personal. Son solo, solo negocios. <risa> Vamos a salir con Lucas por los barrios. Con estas actuaciones le mandamos un saludo grande a la gente de Claro que nos acompaña como todos los años. Bueno amigos, se nos está terminando el programa. Le quería decir rápido, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico presentó el informe anual con datos de, de, de cómo está eh, justamente el mercado del comercio electrónico en la Argentina. ¿Sabes cuánto factura lo que se vende por internet? 156.300 millones de pesos. Repito, 156.300 millones de pesos eso es un crecimiento de más del 52% con respecto al año pasado está a full no a recontra full el mercado de comercio electrónico cada vez más gente compra y vende el volumen es muy importante obviamente en guita pero crece a tasas de más del 50% del año pasado hasta este año o sea del 2016 al 2017 a eso me refería bueno amigos ahora sí Se terminó este solo negocios. Les pedimos disculpas por algunos temitas que tuvimos al principio con, con la consola. Empezamos medio, empezamos medio tarde, pero bueno, macho, así es la vida, ¿qué va a ser? Así son las cosas, así es la radio en vivo. Gracias al mago de Mariano Tolosa, que es nuestro operador y mecánico en el día de la fecha. Y a Luquita también, que además es un gran locutor de PNTs. Sacamos esto adelante, nos vamos a encontrar el miércoles que viene. Acá cuando arranque otro solo negocios. Chau.